Nicolás Maduro, bueno, quiere tergiversar eh, absolutamente todo, eh, las imágenes y los videos están allí por ejemplo, eh, quienes ayer tuvieron el diario 2001, la portada de periódico precisamente refleja eh, el gas rojo que eh, se utilizó a Amnistía Internacional el mismo sábado, tuitió diciendo que rechazaba el uso del gas rojo en la manifestación y que sigue investigar aún más en los efectos que genera en, en la gente Y bueno, allí sobran imágenes, videos y personas afectadas por el uso de este gas y se sabe quién lo está lanzando, que es la Guardia Nacional. no no es violenta Nosotros lo que hemos intentado por una semana con cuatro manifestaciones distintas es llegar a la Defensoría del Pueblo para exigirle al señor Tarek William Saab que se pronuncie de la misma forma que se pronunció Luis Ortega Díaz para que se revierta el golpe de Estado en Venezuela, para que se garantice la separación y autonomía de los poderes públicos y eh, de esta forma bueno poder eh, iniciar un proceso de la asamblea nacional que ya le corresponde a los diputados yo soy alcalde para destituir a los magistrados